A las 10,54, con una temperatura de 22 grados, una humedad de 74%, grados, una humedad de 74 y un viento a 13 kilómetros por hora, recibimos a Vero MacLennan. ¿Cómo andas, Vero? Hola, ¿cómo andas? s í buen día. Acá estamos. ¿eh? Bueno, bien.、Eh, hoy vamos a hacer una columna degenerada. Dale. Eh, porque la verdad que el, el reciente 24 de marzo nos sigue dejando reflexiones, de las buenas, de las malas, y, y también viene bien a veces como parar para realizar acontecimientos importantes que hemos vivido, ¿no?、Uh -huh. Escuchaba los dichos de Martín Arduin, a donde su inconsciente se expresó, Eh, para quienes lo, no lo escucharon, ahí en Radio c a r m e s le preguntaron al diputado del PRO, Martín Arduain, por la ausencia de ese sector político en los actos del 24 de marzo, ¿no? Y dijo que repudió totalmente el acto, la memoria y el nunca más.、Uh -huh. eh, y la verdad es que durante esta marcha、eh, se movilizó la militancia, se movilizaron. a partir de, del movimiento popular pampeano por los derechos humanos que hace la, la convocatoria y en, es la segunda oportunidad en la que、eh, aparece con un poco más de relevancia y de importancia、eh, el sostenimiento de la memoria de quienes integraban el colectivo LGBT y que fueron víctimas del terrorismo de Estado. ¿no? Y recorría medios de comunicación de agencias especializadas en la temática, pero también en otros medios que, que no.、Eh, y ha aparecido, digamos, con mucha más relevancia la cifra de los 30.400 en, en muchísimas plazas, en muchísimas marchas en distintas ciudades de, del país. Así que podemos decir que año a año la cifra se multiplica en banderas que recuerdan a las víctimas del colectivo.、Eh, y sin embargo,、eh, tuve la sensación durante la marcha, mientras llevábamos esta bandera de 30.400 desaparecidos,、eh, que algunas personas este, observaban la cifra y por ahí se quedaban como pensando, ¿no? Y preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué 30.400? Y entonces quiero aprovechar esta columna para contar algo que evidentemente todavía hay algunas personas que no lo saben, no saben de dónde surge esta cifra.、Eh, y tal vez, bueno,、eh, mucha, mucha gente sí, pero otra no. Y está bueno, digamos, aprovechar los espacios、eh, para llevar claridad sobre temas que son tan sensibles. Es el segundo año en Santa Rosa en que llevamos esta bandera. Eh, y como les decía,、eh, se va distribuyendo esta certeza y esta necesidad de expresión en muchos lugares más, pero todavía el desconcierto persiste para algunas personas. ¿no? Eh, la cifra de los 30.000、eh, aparece con los últimos tres números cero modificada, con los seis colores que representan el arco iris, con el número 400.、Eh, no se discute. Las 30.000 personas desaparecidas, pero sí se pone de relieve que dentro de esas 30.000 personas desaparecidas hay estimativamente 400 personas que pertenecían al colectivo de las disidencias sexogenéricas. El número 30.400 es una construcción política histórica consensuada con los organismos de derechos humanos que permite dimensionar. La sistematicidad perversa de la dictadura cívico-eclesiástica militar. e s a s tres patas han sido el terreno fértil para la homofobia. El, el sustento de esta discriminación y, y los consecuentes ataques、eh, están en la diversidad sexual y de género, están, es,、eh, digamos, por fuera de todo lo que es la norma militar, religiosa y social. porque ya sea que se considera algo vergonzoso o pecaminoso, o porque es considerado una desviación de lo normal. n o Entonces, si bien es imposible establecer con precisión el número de las víctimas en general,、eh, mucho menos de las personas homosexuales, gays, lesbianas, trans, porque en aquel entonces, mucho más que ahora, la gran mayoría, salvo algunas excepciones, no manifestaban sus existencias. Pero fue a partir del testimonio del rabino Marshall Mayer, que era uno de los 13 miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de la CONADEP, creada en su momento por, por el presidente Alfonso Fil, en el que se,、eh, se creó esta comisión para investigar las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Y detectó、eh, la presencia de 400 personas que pertenecían a la comunidad LGBTIQNB. En el informe final de la c o n a d e p y eso hay que decirlo,、eh, al que conocemos como el nunca más, no se incluyen las palabras travesti, homosexual, gay, lesbiana.、Eh, pero fue el propio rabino el que detectó la presencia de estas personas que pertenecían a la comunidad y el que le da a conocer este dato a Carlos j a u r e g u i un activista por los derechos humanos. De humanos del colectivo, el primer presidente de la Comisión Homosexual Argentina, la CHA, que era cercano a Meyer. Entonces Meyer, el, el rabino, le da esta información a Carlos j a u r e g u i y le dice que hay 400 personas este, que habían recibido por su orientación sexual un trato especialmente sádico y violento en los centros de detención clandestina. Y esa información no formó parte del informe final, no está. Eh, por la insistencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pero trascendió por la militancia y la constancia de Jauregui, que difundió la cifra en su libro La Homosexualidad en Argentina, que lo publicó en el año 1987, y que desde la comunidad de LGBT y QNB, la sostenemos hasta el día de hoy. Entonces, la información está, no fue, digamos, incluida en esos términos, no aparecen los términos gay, lesbiana, Eh, trans en el informe pero s í se pudieron determinar por lo menos 400 personas y como digo los datos son siempre estimativos porque tampoco había digamos una visibilización de esas existencias hay otro libro que se llama baños fiestas y exilios de alejandro modorelli y de flavio rapizardi que hacen una investigación referida a la actividad del colectivo en dictadura que también cuenta todo esto no y digo estamos a 47 años Del golpe, ya tenemos 40 años de democracia, la militancia LGBT,、eh, tenemos que explicar, aunque nos parezca que haya pasado mucho tiempo, pero hay que seguir explicando, hay que seguir diciéndolo, porque de todas maneras, digamos,、eh, el tema no es sabido por todas las personas y el tema no le s llega de la misma manera a todas las personas y me parece que es importante que se sepa. Y quiero destacar. Algo que somos como medio de comunicación.、Eh, Radio c a r m e s tiene de manera transversal, incorporada editorialmente, la posición de respeto a las disidencias. Y más que de respeto, Radio c a r m e s es disidencia, ¿no? Porque、eh, somos muchas las personas que pertenecemos al colectivo LGBT y que somos también Radio c a r m e s Y eso nos llena de orgullo. Y digo, dentro de tantas cosas de lecturas o de cosas malas que podemos decir, me parece que esto es algo. Bueno, a rescatar de lo ocurrido en este 24, que es este,、eh, tener este posicionamiento, esta militancia,、eh, llevarla adelante, mostrarla, insistirla, explicarla, para que aquellas personas que no lo saben entiendan de dónde sale la cifra de los 30.400 y para que marchemos juntos en todas las oportunidades que haga falta para poner de relevancia. Eh, a estas víctimas que en particular recibieron toda la maldad sobre sus cuerpos porque justamente estaban por fuera de la norma impuesta por esa dictadura tan aberrante que sufrimos. Así que bueno, es de eso quería hablar y reflexionar un poquito en esta columna. Así es, y va a estar subido seguramente esto en nuestro portal web este, para quienes lo quieran tomar. Gracias.、Dale. Buenísimo, muchas gracias, un abrazo grande.、Compás. Abrazo hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene.